Nos encontramos aquí en el Centro Municipal de Cultura de la ciudad de Viedma y en este caso vamos a hablar un poco con el subsecretario de Cultura, justamente eh, Fernando Mantalas, que nos va a comentar un poco, bueno, cómo se prepara cultura para este receso, no para ahora que comienzan las vacaciones y que la gente eh, tiene ganas de tiene más tiempo libre y puede salir a hacer actividades. Bueno, nos va a comentar cómo se preparan un poco para eso, ¿no? Bueno, eh, muchas gracias por acercarse. Eh, sí, nosotros, por supuesto, estamos acá abiertos y vamos a estar con distintas propuestas propuestas para las vacaciones de invierno, este, propuestas con el plantel docente, algunos talleres abiertos a la comunidad para, para que se acerquen a a, a conocerlos y a, y a participar y tomar conocimiento de algunas propuestas que, que tenemos, este eso con el plantel docente, después tenemos algunos espectáculos eh, coordinados ya con, con, con otros productores que han tra que solicitan el espacio, eh, así que vamos a tener presencia del dúo Karma, que es un dúo de música infantil para toda la familia, muy buenos, ellos son cubanos y van a andar por acá visitándonos. Este, después tenemos otro espectáculo también, el gato con botas y amigo de la granja, eso que ya son un clásico por acá. Este, el espectáculo veo que veo el monte de Angela Cuellar ella va a estar acá también dos días, dos días de, de las vacaciones. este El dúo Guiño, un espectáculo de circo, teatro, también se va a presentar en el Centro Cultural. Este, después tenemos la Expo Chocolate, que eso también hace tiempo que se viene haciendo, que viene mucha gente a vivenciarla, es una expo de emprendedores que hacen chocolate artesanal acá de Viedma las muestras de Lucas Cornejo y de Renzo Sechin que están van a estar abiertas también para visitarlas. Este, y otras actividades que se me están escapando, pero bueno, o sea, en estos días estaremos difundiendo correctamente. Puesísimo, o sea que para toda para la verdad que para toda la comarca y para personas que estén también visitando nuestra ciudad en estas vacaciones, eh, va a haber un montón de propuestas tanto imagino que dentro de la entrada libre y gratuita como también algunas con aranceles, ¿no? Un poco de un poco y un poco. Exactamente, como ahí como te decía, hay algunas que son aranceladas porque son espectáculos que, que gestionan productores privados, que bueno, que nosotros eh, bueno, hay un convenio de uso de la sala, así que esos son arancelados, pero también ah, se me escapaba algo que, que sí estamos también promoviendo nosotros y acompañando es el un encuentro de payadores. Encuentro de Payadores Patagónicos, que se va a desarrollar el 14 de julio. Eh, eso nos tiene muy entusiasmados, sonaba, bueno, se acercó uno de los payadores y, y le estamos acompañando y, y convocamos a varios payadores de distintas regiones de la Patagonia. Así que eso también con la entrada libre y gratuita, por supuesto, el viernes 14 de julio. Eh, no sé, hay un concierto del de, de ensambles de bronce, la filarmónica también, eso también con entrada libre y gratuita. Así que, no, distintas cosas y para, para todas las edades y hay propuestas para todos los gustos. Buenísimo, genial. Entonces, bueno, más que variada la, la oferta de actividades, eh, sabemos también que ahora se está promoviendo desde Cultura un registro de los distintos artesanos y artesanas de la comarca. ¿Cómo puede hacer el artesano que está escuchando para, para acceder a este beneficio? Sí, así es. este Existía un registro antiguamente en Viedma, pero el año pasado eh, el consejo de deliberante sancionó una nueva ordenanza de la creación de un nuevo registro de artesanos y eh... Así que nosotros estamos eh, encargados de, de llevarlo adelante lo, lo abrimos eh, el día de ayer es un registro en, por el cual se va a emitir un carné ese carné va a habilitar la participación en distintas ferias que se, que se realicen en la ciudad, la fiesta de mar campante fiesta del río, esos eventos en los cuales se convocan artesanos van a tener necesariamente que tener que estar inscriptos en el registro para inscribirse se tienen que acercar al centro cultural de lunes a viernes de 9 a 12 con su DNI y con una pieza de su propia producción, eh, la cual va a ser evaluada por la, por, el, por el equipo y será devuelta posteriormente una vez evaluada y cuando se asigne el número de, de registro. Así que acá se toman todos los datos, se carga todo en un formulario Google y, y después posteriormente cuando se devuelve la pieza se entrega el, el carnet correspondiente. Buenísimo, muchísimas gracias Fernando entonces por estos minutos y estaremos atentos a las distintas actividades que se vayan realizando aquí en el Centro Cultural y desde Cultura. Muchísimas gracias, estén atentos a las redes de la municipalidad que ahí se, se van a difundir todas las actividades.